Ariel, en este momento y durante estos días se ha adelantado una campaña vial en nuestro municipio de Suacha para que protejamos nuestra vida y estemos al tanto de todo lo que es el manejo del peatón y sobre todo de los cruces y todos esos temas peligrosos que a veces hay en nuestra ciudad. Por eso tenemos en la línea al intendente jefe Osvaldo Sánchez. Él es el comandante de tránsito de nuestra policía de Suacha. Intendente, tenga usted muy buen día. Muy buenos días. Un gustazo que me hayan invitado. Bueno,、eh, para usted y toda la amable audiencia. Sí, esta mañana y estos días hemos visto que están ustedes en una campaña en el municipio de Suacha con santo a bordo y todo.、Eh, ¿Cómo es esta campaña? Estamos haciendo una campaña fuerte a lo que es el cruce de los peatones o una cultura de sensibilización a los peatones, ya que se nos están atravesando por debajo de los, por debajo de los puentes peatonales, con los puentes a. A cinco metros, a diez metros, y, y se nos h a generado inconvenientes. Antier se hizo una campaña en el puente de Terreros.、Eh, ayer, que no se hizo, no se,、eh, se nos presentó un accidente ahí en el, en el puente también de Terreros, justamente de Terreros. al d í a s i gente u i que se hace la campaña, lo que hizo que se colapsara el sistema, teniendo en cuenta pues, que un articulado, un articulado fue, estuvo aquí involucrado. Con un peatón que intentaba, aparte de cruzarse la vía, intentaba colarse al sistema y fue golpeado por el Transmilen, generando、pues、una fractura y unas lesiones bastante delicadas. Pero por ahorrarse cinco minutos y por ahorrarse unos minutos y ahorrarse unos pesos, nos colapsó todo el sistema, lo que genera inconvenientes para el tránsito del nuevo sistema. Y justamente ahora hay pico, era las 6 y 20, es una hora bastante, bastante fuerte p o r q u e transita mucho usuario aquí. Y se colapsó, se colapsó justamente por esa imprudencia de los peatones. Entonces, estamos adelantando esa campaña para sensibilizar y culturizar a los ciudadanos de Suacha. Sí, oiga, intendente, bueno, a n t i e r fue en el León 13, hoy están d ó n d e ¿Me confirman? Hoy están d ó n d e intendente, ¿en dónde están? Estábamos en el puente de Unisur, en el puente de Unisur. Perfecto. ¿Qué receptividad ha tenido la gente? Usted nos lo acaba de confirmar. Antier se desarrolló en el sector de León 13, esta campaña de prevención vial. ¿La gente qué les ha dicho? Algunos lo, lo, lo, lo toman con aceptación, dicen sí, muy bueno, sí, estoy cometiendo el error, sí, uno por ganar tiempo lo hace. Otros, por el contrario, se disgustan mucho porque les hace uno el control, entonces que cojan oficio, que hagan otras actividades, pero que no les cuiden la, la salud, nos dan a entender eso. Pero desafortunadamente para, o afortunadamente para ellos, esa es nuestra, nuestra misión, tratar de preservar la vida y la integridad física de los ciudadanos. Sí, venga,、eh, intendente, cuando un peatón pasa por decir algo debajo de un puente, o sea, no usa el puente, primero pone en riesgo su vida y también le puede complicar la vida a un conductor que está tranquilo porque ve un puente p e a t n a l y dice: Pues todo el mundo está por encima. Cuando pasa un accidente y este peatón está a pocos metros del puente, ¿esto puede de pronto servir para atenuar un poco la culpabilidad del conductor?、Eh, con la introducción que usted hace, sí, efectivamente, le daña, le, o sea, por ese sujeto o esa persona, ese usuario por c r u z a r indebidamente, puede afectarle la vida, aparte de la integridad física de él, le puede afectar la vida y toda la parte económica y todas las consecuencias legales y jurídicas que trae.、Él. A la persona que, que lo golpea, al vehículo que lo golpea, puede ser si es un vehículo, una moto, pues una, una persona. Si es una, un vehículo de una a cuatro personas, si es un colectivo de uno a catorce pasajeros, si es un bus de uno a veintiocho personas, si es un, un articulado de una a cien personas, que necesitaría más lo que va transportando. Entonces, realmente la magnitud del problema es grande. Y con respecto a lo que... a la parte final de la pregunta, Eh, estando cerca del puente, pues va a perder muchas garantías en un proceso judicial. Entonces, sí, perdería muchas garantías, se quiere como, como p e d a z ó n Sí, bueno, Intendente Sánchez, ¿hasta cuándo piensan ustedes ir con esta campaña? ¿Hasta cuándo van a visitar sectores? ¿Cómo está el cronograma?、Eh, como se ve que es bastante la, la, los usuarios que no hacen uso del puente o hacen caso omiso a, a la señal. Entonces, vamos a hacer una campaña fuerte durante todo el año. Se están haciendo algunas coordinaciones para hacerlo más seguido en cada uno de los puentes, en los cinco puentes peatonales que tenemos en las dos citas, para que sean usados masivamente. Ya a final de año pues, se reduzca por lo menos a un 80 o 90% del uso del puente, del no uso del puente. Intendente, muchas gracias y mucha suerte y que e s t é muy bien en esta campaña que adelantan ustedes con la Policía de Tránsito. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Dios los envía a que tengan un día muy exitoso a ustedes y todos los,、eh, ustedes, todos los que nos escuchan por este medio. Ok, muchas gracias, intendente. o i g a m e Ariel, yo no entiendo a nuestra gente. Hace apenas unos años, voy a decirle a u e hace aproximadamente unos 16 años, 15 años, había un concejal. Que se hizo concejal, inclusive demandando al Estado de Nación c Popular para que hicieran los puentes peatonales de la Autopista Sur. Uno de León 13. Sí, sí, se sí me, me, a, el me acuerdo. De Pedro de, de, de, Pablo, de, de, de, de, Pablo Pedro. Algo así, algo así. Sí, sí, sí, sí, lo tengo aquí en mi memoria, pero el nombre que no. Que inclusive, como líder social, se hizo concejal, fue con el cuento、sí. de los puentes.、Mmm, fue concejal, salió del municipio, tuvo su periodo. Y no vio concretado ningún puente porque no se pudieron hacer. ¿Se e acuerda que no se lograron hacer? Que las líneas, que tras n milenio. Y acuérdese que durante muchos años, los dos únicos puentes que conocimos, el de Unisur y el de, y el de la, y la, la calle 13, era, es, y pare de contar, y fue y la eterna pelea. Que inclusive t o d a í a mucha gente antigua de s o a c h a como usted y yo, Decimos, ¿dónde nos vemos? En el puente de Suacha. Sí, <risa> sí, y todavía a mucha gente no se le quita porque. El puente de, ¿no? de Suacha, porque era el único puente prácticamente, y además Suacha también mucha gente la relaciona que es el centro de la ciudad, el parque y los alrededores. Exacto. Cuando Suacha comienza, usted pasa a la estación de Bosa y ahí comienza Suacha, y hay cualquier cantidad de puentes ahora sí. Después de esto, pues viene todo el tema Transmilenio, vienen todas las marchas, vienen todos los temas de los atropellados, los arrollados, las muertes, y empezamos a pelear con los puentes y arrancaron a hacerse los puentes. Pero un puente había quedado como demorado, que era el de Unisur, y todo el mundo decía: es el colmo, que no hagan ese puente, los peatones tienen que atravesarse para poder coger el Transmilenio, comparten carril con el articulado, todo eso. Ahora están los puentes hechos. Y nos toca hacer campañas para que la gente los use. Oiga, oiga, Carlos,、Me、es、entiendo. que creo que solamente están haciendo falta puentes del a l t i c o para allá, porque el resto hay que reconocer. Si usted se viene desde la despensa, que es en todo el territorio de Suacha, pasando v o s ahí donde comienza esta zona bancaria y los límites, si ahí inicia el territorio municipal. En eso hay que reconocerlo, Carlos, están los puentes peatonales, pero la gente no los usa. Ahora, no es todo el mundo, porque si usted mira, por ejemplo, el de Unisur, que es el que estamos haciendo en este momento salución, pues sí, a cualquier hora del día es lleno, pero no falta el que se pasa por debajo, Carlos, el imprudente. Que le da flojera, le da pereza pasar el puente, y mire cuando hay imprudencia lo que genera, lo que nos decía ahorita el intendente Osvaldo Sánchez, que él es el comandante de la Policía de Tránsito. El problema que se armó ayer, y sabe, Carlos, yo viví, yo fui uno de los perjudicados ayer cuando me desplacé hacia la capital colombiana, porque estaba la troncal de Transmilenio, estaba, no, no, no podían pasar a raíz de este accidente, a raíz de la imprudencia de un peatón.